abrimos eh, ya eh, la costumbre que tenemos al menos una vez al mes de tratar aspectos laborales eh, en profundidad y miren que hay en nuestro país y en las empresas y en y en afecta a todas las personas. Hoy lo hacemos también en un tono muy profesional con nuestro Adirrelab 360. Vamos a pulsar esas relaciones laborales con Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a Juanma Cruz, director de Relaciones Laborales, eh, Prevención de riesgos Laborales y Sostenibilidad eh, de ACCIONA. Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Favor, Muchísimas favor. gracias por estar con nosotros. Eh, Alberto Santos, director de Relaciones Laborales y prosegur de PROSEGUR y vicepresidente de David Relat. Muy buenas eh, tardes ya casi. ¿Cómo estás? Muy <risa> tardes. Y Carlos de la Torre, el vicepresidente y abogado counsel laboral Baker McKenzie, que está con nosotros también y al que le voy a preguntar Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas muy, muy buenas tardes Al que le voy a preguntar, bueno, en primer lugar ¿Cómo va ese sexto congreso de Lab, eh, del eh, Bueno, de las próximas fechas prácticamente, el 24 si no me, me equivoco Y que eh, yo creo que, bueno, cuenta hasta donde puedes contar Porque hay, hay ponentes que todavía se están confirmando Pero hay temas muy, muy interesantes, cuéntanos Sí, en efecto, 24 de noviembre, esa es la fecha Vamos a hacer eh, el sexto congreso en un formato híbrido y que va a permitir también en Fundación Telefónica reunir presencialmente a los directores de relaciones laborales de las principales compañías del, del país. Y con yo creo que con una agenda absolutamente de lujo vamos a, a hablar obviamente de la reforma laboral, un panel al más alto nivel con representantes eh, de la patronal y de, y de los de los sindicatos. Y vamos también a tener a la inspección de trabajo, en un panel hablando de actas automatizadas y las campañas de inspección. Y luego también revisaremos las políticas y las mejores prácticas empresariales en materia de trabajo remoto el ecosistema nuevo que está funcionando el trabajo a distancia y el trabajo y la vuelta a las oficinas y también en eh, revisaremos un poco aspectos jurídicos controvertidos conceptos jurídicos muy fa farragososos de la nueva reforma laboral de los textos que están ahora en mesa de diálogo social uh -huh. eh, son temas eh, claves los que ponéis encima encima de la mesa pero decirme lo que más le interesa a a los hombres y mujeres de relaciones laborales ahora, eh, lo que está encima de, de las agendas de, de todas las organizaciones, de todo esto que me cuentas, ¿qué es, qué es lo que es, Carlos, en tu opinión? Yo, yo creo que la, la, la mayoría de las empresas están con el foco en la reforma laboral que viene. Hay temas muy, muy relevantes, eh, lo vamos a ver a lo largo de la tertulia jurídica, los temas de contratación temporal, subcontratación... Eh, los nuevos ERTE eh, o las modificaciones bastante importantes sobre la prevalencia de nuevo de los convenios de sector sobre los de empresa. Entonces, yo creo que el, el foco está ahí y también el foco también está en los temas de la vuelta a la oficina y cómo se organizan los trabajos remotos, eh, la nueva organización de, de, de, de los puestos de trabajo, etcétera Y, qué, y qué, como decías tú, ¿quién tiene el control? Y aprovecho para decir, ya invito a los oyentes a que tenemos los premios de Relaciones Laborales 2021, Eh, las bases están colgadas en la página web de Adrilab, adrilab.es, y ahí tenemos la posibilidad de que eh, nuestros oyentes que cumplan los requisitos puedan eh, presentar candidaturas en trayectoria, acción relevante y joven talento de relaciones laborales. Eso cuando cuando tenéis previsto la, la sí, entrega de Eso se van a entregar en el en el Congreso, en el próximo Congreso tanto, el 24 de noviembre será el Pues ya el tienen momento. que correr los candidatos. <risa> hay, hay correr, correr. <risa> bueno, pues una iniciativa muy interesante eh, la de ese 24 que no nos eh, que no nos perderemos. Vamos a hablar ahora de reforma laboral. Fíjense si vamos a hablar que está hablando todo el mundo. En un tono político esta mañana, a las 12 y 14, las 11 y 14 en las Islas eh, Canalias, el gobierno, eh, bueno, mmm, deberá... Eh, no sé si recurrir a los planes eh, de los presupuestos generales del Estado para subir las pensiones, al retrasar también la reforma eh, que, y revalorizarla para el 1 de enero, en fin, hay mucha disputa sobre esto PSOE y Podemos se reúne hoy mismo también las la mesa de seguimiento de, de gobierno eh, la irrupción de Yolanda Díaz está ahí en primer plano también eh, y la irrupción de Calviño, también para hablar de, de esa reforma de esa reforma laboral, no es fácil el momento político en en que nos encontramos con un tema que afecta a muchos españoles, pero empezamos eh, por donde por donde queráis. Yo creo que vamos a empezar por la reforma por la reforma laboral que yo creo que afecta a muchísimos y luego también seguimos hablando el resto de la tertulia de, de todo lo que vais a dedicar eh, fundamentalmente en el congreso también de Adirelab, lo híbrido, lo presencial, Paloma, ¿dónde está el, el key de la cuestión en estos momentos para situar a nuestros eh, oyentes? Fuera, si me permites, si es posible separarlo uh -huh del tono político claro. si sí es posible ¿eh? no sé yo no sé yo si es posible no sé yo si es posible porque yo creo que habíamos llegado a unos eh, mínimos eh, en donde más o menos había cierto consenso de que había que hacer ciertas modificaciones luego ya empezamos con los problemas de si hablábamos de derogación de reforma de actualización eh, de adaptación etcétera y yo no sé si ahí es cuando se empezó a complicar todo no porque básicamente yo creo que todo el mundo mmm, eh, bueno más que nada porque jurisprudencia ya ha habido eh, pronunciamientos y ya ha quedado determinadas cuestiones más o menos claras pues se iba a tocar eh, la subcontratación eh, el tema de la contratación temporal es verdad que es un problema y que se ha intentado abordar en múltiples múltiples ocasiones y no hemos conseguido nada etcétera etcétera lo que pasa es que creo que es verdad que se ha empezado a, a complicar entonces eh, vamos viendo conociendo de aquella manera sucesivos textos y, y yo creo que hay que eh, desentrañarlos eh, hay cuestiones Eh, bueno pues que básicamente todos conocemos por dónde van la línea por dónde van y, y hay otras cuestiones que sí que mm, son complicadas y que y que bueno pues tendremos que, que analizarlas en profundidad cuando ya los textos estén más más elaborados pero uh -huh. pero bueno está claro que llámese derogación adaptación actualización o como quiera que lo podamos llamar eh, va a haber modificaciones legales parece que ese toro político es desautorizar a unos a otros ante esa reforma laboral por Por tanto, eh, si tuviéramos que, que ver lo que, lo que tenemos encima de la mesa, Juanma, ¿qué tres cuestiones serían claves fundamentales independientemente de este tono político? que, que Insisto que no sé si es fácil separarlo, ¿eh? Yo es que creo que lo ha explicado muy bien eh, Paloma. no Esto no es un tema político, es un tema técnico. Es decir, yo creo que el mercado de trabajo español responde a unas reglas que no son comprensibles eh, y no son comprensibles ni en España ni en Europa. El otro día veía un gráfico del empleo temporal en España. Eh, estamos en el 24, casi el 25%, cuando la media europea está en el 13%. Es decir, algo no... Y, y, y la estructura del mercado laboral español tampoco lo explica todo. No, no, no, el turismo hay más en Italia, en Francia... Eh, es estacional en Italia exactamente igual que lo pueda ser en España eh, el sector servicios está muy desarrollado en otros países de Europa es decir, no se justifica ese escenario del 28% y eso es algo que claramente tenemos que afrontar como país, y yo creo que es llegado el momento además tenemos una Presión relevante Europa Y esto no es política Esto es eh, esto es economía Y esto es eh, derecho al trabajo Y esto es eh, en relación a empresas y trabajadores Para mí ese es el elemento fundamental de la reforma Creo que el resto, siendo muy importante No es tan relevante eh, La prioridad aplicativa de los convenios Es verdad que ha tenido muchísimo efecto pero el mercado de trabajo ha vuelto a ordenar este asunto, es decir, en la crisis del 2012, eh, pues aparecieron muchos pequeños convenios de empresa con unas condiciones muy malas, muy malas, muy malas, pero que prácticamente han ido desapareciendo yo creo que, eh, seguro que, que la inspección tiene perfecta información sobre ese tema, y aquí el problema principal que nos encontramos es eh, esa dualidad del mercado de trabajo que no solamente es entre empleo fijo y empleo temporal, sino entre empleo en empresas que cumplen la legislación y empleo el sitio sitios donde no se cumple. Y ese es el verdadero problema que tenemos que afrontar y ahí la especial tendrá mucho que decir. Eh, el resto de temas, como decía, la prioridad no es relevante, o sí es relevante, pero no, no lo es tanto, uh -huh. eh, y algunos otros elementos de la reforma. Eh, yo creo que el problema ha sido hablar de derogación de de derogación de nada. Es evolución de la normativa laboral que tenemos que nos hace falta. Y ese es el enfoque que tenemos que tener. Y honestamente creo que llegar a buen puerto porque la posición tanto de los sindicatos como de la patronal, como del propio gobierno, en el sentido más amplio de la palabra gobierno, hasta ahora en todos los elementos de la reforma laboral y de los cambios que ha habido muchísimos durante, durante estos dos últimos años ha sido muy positiva y salvo dos casos excepcionales y muy puntuales Y honestamente no muy relevantes Como era el tema de algunos decretos sobre materia de igualdad Y el tema del servimiento profesional Se ha llegado a acuerdo en todo Y en lo que no se ha llegado a acuerdo Luego se ha reformado y al final se ha acabado reconduciendo Como ha pasado con igualdad ¿no? uh -huh. Yo soy bastante optimista Creo que habrá acuerdo y creo que será un buen acuerdo La ministra desde luego, no corregirme eh, Pero de, de trabajo no plantea una derogación completa eh, Y no toca por eh, por ejemplo El coste del despido Pero si sí re, eh, retira elementos de flexibilidad al diluir el, el convenio de, de empresas, ha referido Juanma eso eternizar también la negociación colectiva y restringir la contratación eh, la contratación eh, temporal. Desde tu visión eh, Alberto ¿dónde, eh, ¿dónde no sé si coincides con el resto de, de contertulios, pero ¿dónde deberíamos eh, o deberían eh, pues iba a decir las fuerzas sociales, sindicales, políticas, ponerse más de acuerdo en estos momentos? Bueno, yo creo que como ha dicho muy bien Juanma Y, y Paloma, y bueno, siempre lo comparto con ellos, eh, como dice Juanma, no es una reforma, es una evolución. Hombre, y a mí me gustaría que tuvieran consenso en absolutamente todo, porque creo que es el momento de tenerlo. Estamos en una oportunidad única, en un momento en el que Europa nos va nos apoyará económicamente a esa reforma, y malgastar este ese momento pues sería... Sería eh, fatal para, para la economía española. Eh, yo creo que todo se engloba en un tema que es la subcontratación en España, porque, bueno, al final los convenios colectivos de empresa, quien más lo ha hecho son los que normalmente son subcontratistas, eh, la temporalidad, pues, está muy vinculada a subcontratación. Ya se ha modificado de facto, solo falta de Iure, porque el contrato de bros servicio, pues, ha pasado al mundo de los muertos... Entonces yo creo que, que es un tema la subcontratación que siempre hemos tenido la excusa del turismo, como bien como bien apuntaba Juanma, que en términos comparativos europeos es falso, ¿eh? no podemos seguirnos apoyando en, esa, en esa, decir siempre lo mismo. ¿Eh? Eh, sobre lo que comentaba de coste del despido Yo creo que es un avance el no tocarlo Porque claro, lo que no que se puede hacer la ministra Es apoyarse en datos europeos Sobre el nivel de temporalidad para bajarla Y luego no apoyarse en datos de indemnización Para subirla, ¿no? Porque tenemos uno de los costes indemnizatorios Más altos de, de Europa Entonces yo creo que to todo el mundo está cediendo Y, y debido a esa cesión yo creo que es totalmente necesario que tanto las fuerzas sindicales como la patrona, o sea lo que siempre hemos llamado los agentes sociales, estén de acuerdo. El acuerdo político ya siempre es mucho más complicado ¿no? porque ya tiene terceros intereses, ¿no? esos hay que votarlos, pero desde luego la COE y los principales sindicatos de, junto con el gobierno de coalición pues deberían estar de acuerdo en esta reforma laboral porque evidentemente quitarían muchos problemas al país. Sin embargo, fijaros, si no quiero yo insistir, ¿eh? pero eh, la, la clave política está, eh, al final, quién manda, eh? ¿Quién, quién coordina, eh? Eh, quién coordina esos trabajos y las negociaciones con la patronal y los sindicatos. Díaz no acepta, no acepta que sea Economía quien los dirija, e insiste en continuar como hasta ahora, con una negociación dirigida por Trabajo, Sánchez está en Bruselas y ayer eh, pues eh, las últimas horas también se reunió con, con la presidenta de la Comisión Europea y está por encima de la reforma laboral pero es que el, el peligro a lo que nos ha llevado una reforma laboral desde el punto de vista político es un gobierno ¿eh? Eh, que, está, que está ahí, pero desde este punto de vista en vuestro congreso, Carlos que tenéis, eh, qué temas técnicos por, por, por ir al, a descender a vuestro trabajo ¿no? al del día a día, qué temas técnicos ¿Os eh, interesaría más que plantearan los sindicatos, los políticos, las, lo, la patronal que va a pasar por vuestro por vuestro congreso? Bueno, primero, yo, yo también soy razonablemente positivo y optimista. Yo creo que al final debería haber eh, acuerdo y también creo que hay excesivo ruido mediático sobre el calado y la profundidad de la reforma y estoy con Paloma... Eh, con Juanma y con Alberto en que eh, tenemos que hablar de modernización o e evolución de, la, de, de los textos actuales de las relaciones laborales y sobre todo de corregir algunas anomalías, ¿no? porque tenemos algunas anomalías y patologías en el mercado laboral Y, por lo tanto, el tema de la contratación temporal tenemos que ir a porcentajes mucho más razonables. Y en el tema de la subcontratación, pues eh, eh, lo, lo que es el, el funcionamiento anómalo de las empresas de servicios que han con, conducido a la aplicación de, de muy bajos salarios, pues también es lógico que se, que se pueda corregir. En, en temas técnicos, pues la verdad es que hay muchos, ¿no? La, los textos son muy farragosos. Yo lo que le pediría al Gobierno y a la Mesa del Diálogo Social sobre todo al, al legislador cuando se ponga a legislar y tenemos la experiencia reciente de los decretos, leyes COVID que hemos tenido eh, a, a lo largo de toda la pandemia es que las normas sean claras, fáciles de aplicar y que puedan pro proporcionar seguridad jurídica a todos los operadores, a las empresas y los trabajadores porque hay que evitar que las relaciones laborales sigan siendo tan conflictivas y sobre todo que haya tan, tan tanta judicialización. No, no, no podemos dejar a los jueces magistrados, que son magníficos en España, a que a golpe de sentencias corri corrijan las lagunas del legislador. Por lo tanto, temas técnicos hay muchos. El tema de la bomba de relojería y el porcentaje del 15%, ¿cómo se aplica? Pues es un tema muy, muy decalado. El tema de la nueva causalidad, causas organizativas y productivas en los nuevos textos Eh, puede, puede reducir mucho el espacio de, de juego y, y el, el, el, el, las reglas de juego y, por lo tanto, las, las, las empresas pueden limitar mucho las prácticas de, de, de contratación temporal. Y luego hay temas técnicos también relevantes, como el tema de la subcontratación y, y los convenios aplicables. Yo creo que bien resuelto y creo que la, el convenio de sector de la actividad laboral Ejecutar en la contrata es una, sal, es una salida Muy, muy, muy razonable Pero como decía también Juanma, al final No, no son temas eh, de, de gran calado Yo creo que hay que hay que ser razonablemente optimistas Y lo, y lo que es importante también es que me, me parece que se precisa un acuerdo Un acuerdo de todos Para que realmente la reforma sea, sea la más eficaz posible uh -huh. Pues a eso van también eh, Los empresarios que han reaccionado rápido También con, eh, con reuniones Y a eso van los sindicatos Y el, eh, y el gobierno ...el gobierno hoy, como digo, reunido también... en eh, ...Podemos y, y el Partido Socialista también para aclarar muchas cosas... ...estamos hablando de reforma laboral en una tertulia... ...que afectan a los directores de relaciones eh, laborales... ...en unos segundos rematamos algunas cuestiones que tenía yo anotadas... ...y nos incorporamos para hablar también de lo híbrido, lo presencial... ...que tiene mucho de jurídico y de mucha casuística... ...en estos momentos cuando hemos pasado del, del COVID prácticamente... ...a la, a la presencialidad aunque hay mucho que, que hablar sobre sobre esto. No se vayan, una pausa y volvemos. Bueno, estamos a final del mes de, de octubre, estamos hablando de relaciones laborales, estamos hablando de aspectos jurídicos, de ese sexto congreso de Adirelab del 24 de noviembre, estamos haciendo este programa, una vez al mes tenemos esa buena costumbre con los profesionales del mundo de las relaciones laborales. Que no se me olvide, el día 1 estamos aquí ¿eh? también con eh, la Fundación eh, Más eh, más Humano. Eh, estaremos en, en un programa que estamos preparando también para todos ustedes en Día de Fiesta. Bueno, quien esté está ahí ¿eh? y quien no, pues eh, ya escuchará los podcasts de, de Capital Radio. Seguimos en directo con Paloma Urugorri, con Juanma Cruz, con Alberto Santos, con Carlos eh, de la Torre. Desde la visión de, de Adi que hemos hablado de reforma laboral. Si alguien quiere en esta tertulia volver a algún punto, eh, me parece me parece interesante. Pero, pero Carlos, decía yo eh, al principio, bueno, y todos, ¿no? Pero que hemos hablado mucho de trabajo híbrido, eh, pero ¿qué...? qué? Explícame desde el punto de vista tuyo en, en Baker, también desde tu formación jurídica, ¿qué es el trabajo híbrido? ¿Qué significa? ¿Es válido en todos los sectores, en todos los puestos de trabajo? Y como comentábamos al principio antes de entrar, ¿quién tiene el mando, no? ¿Quién tiene el control? Eh, ¿La empresa o el trabajador de este, de este trabajo? ¿Cuál ¿Cuál es tu visión, Carlos? Bueno, pues yo, yo creo que el control lo, lo tienen que tener de, de nuevo las empresas, ¿no? Y no hay, hay que olvidar también que la normativa está aprobada, que tenemos una nueva norma de trabajo a distancia y, y las compañías, yo creo que están implantando nuevas políticas de, y nuevos ecosistemas de trabajo híbrido. Yo creo que el, el híbrido es, desde de luego, la, la palabra del futuro y la palabra del, del presente. Eh, se habla mucho y se gestionan el, los nuevos ecosistemas en claves de mayor autonomía, mayor flexibilidad, mayor confianza a los empresarios, a los teletrabajadores. Hemos tenido un, un teletrabajo muy muy distinto en, en el periodo COVID al, al teletrabajo futuro y al trabajo híbrido actual, y yo creo que la, la, la, la clave evidentemente será eh, ajustar bien los temas jurídicos, ¿no? Recordar que tenemos una ley con regideces, el umbral está en el 30% eh, y por lo tanto, de manera táctica muchas compañías lo que están haciendo es implementar el trabajo híbrido en el tácticamente en solo un día a la semana para evitar la aplicación de la, de la normativa ¿no? y a partir de ahí pues eh, pues pues veremos ¿no? el control lo deben tener también las empresas es cierto que va a haber una lucha del talento y, hay, y es cierto que también en el trabajo híbrido será necesario desarrollar las competencias digitales, atar bien los temas de ciberseguridad Eh, y gestionar bien un poco los, los derechos de desconexión digital para que el trabajo híbrido no se convierta en vulneración de derechos sindicales o derechos de prevención de riesgos laborales a partir de ahí yo creo que cada cada empresa y cada sector debe buscar su modelo y hay modelos presenciales y, y, y determinados puestos de trabajo que probablemente y, y muy y muy y muy en contra de a lo mejor de las peticiones de los trabajadores no serán atendibles razonablemente las eh, peticiones o solicitudes de trabajo eh, a distancia. Uh -huh. Tenemos aquí mm, empresas. En, en el caso de ACCIONA, Juanma, ¿cómo lo estáis trabajando? Eh, también eh, el caso de ProSegur. Con, vamos a contarle sí, pues, detalles a los oyentes. Ya, nosotros uh -huh. hemos tenido un proceso de reflexión que yo creo que es bastante interesante. Primero, porque somos conscientes de que este es un... trabajo híbrido es un nuevo modelo de trabajo que ha venido aquí para quedarse. Yo creo que ya nadie le queda ninguna duda. Sobre todo, no solamente lo que ocurre en España, sino lo que vemos fuera... Y, y esa visión internacional nos dice que va a haber trabajo y vídeo sí o sí y que lo que hay que hacer es ordenarlo bien y bien y que la cosa fluya con, con normalidad si es día, si es un día y medio si son dos días, si son tres pues eso dependerá mucho de cada sector y de cada país y de muchos elementos culturales que hoy por hoy eh, no, no tenemos o eh, no podemos generalizar hay que verlo caso a caso hay que hacer un poquito de trabajo de, de trabajo a medida ¿no? eh, una vez que tenemos tomada esa decisión también que tenemos que tener otra en cuenta y es que Eh, esto afecta a un porcentaje del empleo bastante reducido. En España apenas es el 18% de personas las que hoy pueden teletrabajar uh -huh. o podrían trabajar en su casa. eso es una cifra muy reducida y que lo único que puede hacer también es generar determinadas situaciones, pues si queréis, un poco de agravios, de, de cierto elitismo en algunos colectivos que tendremos que, también que gestionar, porque al final eh, la producción es la producción y la economía real es la economía real y no me gustaría a mí Porque siempre de, se, se dice la broma, ¿no? Que los pilotos habían avión Pues mira, que casi que no, ¿no? O los pilotos, O los conductores de metro, en fin. Vamos a dejarlo, ¿no? Que trabajen en presencial, ¿no? Y esto, vamos a ver cómo evoluciona. Esto va a ser muy interesante. Lo importante tiene que ver con lo que planteaba Carlos. Es la flexibilidad. ¿Cómo vamos a manejar el trabajo flexible? ¿Dónde van a estar los límites de la flexibilidad? Eh, ¿Qué va a pasar si hay un, una trabajadora o un trabajador que por razones perfectamente justificadas, pues eh, puede plantearse sea vivir a Soria, porque eh, si eso va a suponer una alteración o una modificación de las condiciones económicas de esa relación laboral, hay muchísimos temas, pero yo creo que tiene más que ver con la flexibilidad que con el concepto de teletrabajo, que yo creo que está ya bastante eh, ordenado. Uh -huh. Alberto. Alberto. Bueno, nosotros eh, particularmente en Prosegur pues ojalá llegáramos a ese 18% que bien pone Juanma de Números, que a él creo que le pasa lo mismo en en Acciona por el sector servicios al que al que nos dedicamos. No, no alcanzamos ni siquiera yo creo ni el, ni el 2%, ¿no? Ahora mismo otros encontramos todavía en situación COVID, eh, solo acudimos a, a trabajar con carácter general la gente que podemos, que digo que ya no es más que un 2%. Dos días a la semana. Y bueno, planteándonos eh, qué hacer en el futuro con esa flexibilidad de la que se habla. La norma, pues como bien comentaba antes Carlos, sobre la claridad de la norma, pues la norma del teletrabajo tampoco ha sido la más clara posible. Hemos tenido muchos debates sobre cuándo acaba el teletrabajo COVID, porque no hay ninguna fecha establecida. Hay una disposición ahí que habla, pero no no tiene fecha establecida no tiene fecha concreta. Y, pero bueno, yo creo que es otra oportunidad de del trabajo híbrido que no podemos dejar pasar en, en este país, eh, en temas de flexibilidad, de, de, de retornar a un horario más europeo, ¿no? tú vas a cualquier país de Europa y eso de cerrar tiendas a las 11 de la noche, etcétera, etcétera, pues una locura, ya es algo que tenemos mucho muy intrínseco y creo que tiene que venir todo un poco de la mano, no solo el teletrabajo como flexibilidad, sino también la ordenación propia del, del tiempo de trabajo vinculado a un a una situación más europeísta, por decirlo por decirlo de alguna forma. Luego hay mucha casuística, ¿no, Paloma? Porque, sí, sí, claro, sí, sí. el trabajo los últimos 18 meses, iba a decir, nos hemos acostumbrado, eh, pues todos los trabajadores, a una situación eh, concreta, ¿no? Cada uno dentro de, iba a decir, de su casa, ¿no? <risa> Hacía lo que, y tenía su estructura de, de trabajo, pero luego, cuando hemos tenido que volver, hemos tenido que readaptar, ¿no?, eh, pues si uno tenía que hacer algo a las 11 de la mañana y llevar a los niños al colegio a las 9 y media, y tal, pues se ha tenido que trabajar porque hemos tenido que volver al trabajo habitual, ¿no? Sí, sí, yo creo, como decía Juanma, o sea, es un tema de flexibilidad y luego también va a ser una cosa curiosa porque va a ser un tema de comunicación entre relaciones laborales, la, las organizaciones sindicales y el propio trabajador y muy bidireccional entre relaciones laborales y trabajador porque se nos ha olvidado un tema que antes de que llegara la pandemia estaba muy en boga y era muy objeto, de tertulias, que era la jornada a la carta, el 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que cuando empezaron a surgir los pequeños problemas eh, de falta de comunicación entre empresa y trabajador, llegó la pandemia, arrasó y nos fuimos todos los que pudimos al teletrabajo. Pero es que ahora que se está volviendo a trabajar en presencial, pues están volviendo eh, las legítimas reclamaciones, en algunos casos, de personas pues que quieren continuar con el teletrabajo, que lo permite el 34.8 y la jornada Eso a la es. carta. Entonces, claro, las empresas... Eh, Quieren seguridad jurídica, pero en este aspecto la seguridad jurídica va a ser un poco difícil de obtener porque no hay reglas claras. No es tú sí, porque sí, porque lo dice tal cosa, o tú no, porque no. Van a tener que dialogar los departamentos de relaciones laborales con los trabajadores y se van a tener que explicar, cosa a la que no están acostumbradas a veces ni empresas ni trabajadores, y van a tener que dar muchos detalles de por qué sí, de su vida personal, etcétera, etcétera. Y se va a abrir un diálogo que hasta ahora con las eh, los derechos de conciliación no se abría, tú tenías derecho porque tenías un hijo de tantos años o tenías derecho porque tenías un padre enfermo, llevabas el, el, el, la situación médica del padre o de la madre ya estaba no, ahora tienes que explicar por qué quieres teletrabajar por las tardes y no por las mañanas y la empresa va a tener que escucharte y darte alternativas, yo creo que se va a abrir eh, una nueva situación y luego las empresas pues van a tener a veces en algunas ocasiones dificultades en justificar el por qué una persona no puede teletrabajar cuando lo ha estado haciendo 18 meses seguidos en eh, Eh, sin ningún problema o, bueno, o mínimos problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que se va a abrir otro, otra otra nueva situación y yo creo que hablaremos de esto en unos cuantos meses, estoy segura. ¿Qué convenios, eh, bueno, aquí hay muchas empresas presentes y, y hemos hablado de esto muchas veces en muchos congresos, en, eh, eh, he podido moderar debates con muchísimas empresas, antes, durante, después de, de la pandemia, pero ¿qué convenios, eh, Carlos, o, o prácticas, son, eh, iba a decir, novedosas o innovadoras. Bueno, vamos a utilizar la palabra pioneras eh, sobre trabajo híbrido, ¿no? ¿Qué, qué, qué están haciendo las empresas en, en este en este caso que pueda, iba a decir, entre comillas, llamar un poco la, la, la, la atención por ser original? Bueno, quizá lo, lo más novedoso, aunque no está dentro de la frontera del trabajo eh, híbrido, sino de la reducción de jornadas, la jornada de reducida con reducción de salarios que han implantado... Eh, sobre todo a, a colectivos muy reducidos y, y, y con carácter voluntario, desigual o telefónica. Eso, desde luego, es disruptivo. La jornada de cuatro días, yo creo que, que es un tema complicado de, de, de, de emular y de, y de clonar en otras compañías y sectores, pero bueno, ahí está, desde luego, lo más nevoso. En cuanto al convenio a los otros convenios en materia de trabajo a distancia, pues, por ejemplo, el, el convenio de banca es bastante interesante, que introduce como elemento de, de abono de gasto la cantidad de 130 días en un one shot de una eh, en una sola en un solo pago para, para el tema de la compensación de la estructura de med y medios que pueda tener el teletrabajador en su domicilio y luego una, una cantidad eh, de proporcional en función del número de días de teletrabajo para el abono de el abono del wifi. Yo creo que casi todos los convenios de sector han ido han ido por esa línea. Un tema tremendo, que aquí tenemos a Paloma, es el tema de si realmente estos gastos son o no retribución en especie uh -huh. y en ese caso me temo que a, a ver si llegamos va, no, nos vamos a ir al tema de la claridad jurídica, debemos de intentar evitar que se recalifique como retribución en especie, porque claro, ahí estaba hablando de cotización adicional a la seguridad social. Y regularizaciones de renta en la, en la IRPF de los tra trabajadores. y Esto sería, evidentemente, un incremento de costes sobrevenido, que probablemente va a poner eh, piedras en la rueda del trabajo eh, a distancia eh, eh, o remoto las compañeras. Sobre eso, eh, bueno, tengo cualquier palabra mi derecho, pero ¿cómo va a controlar el cumplimiento de todas estas normas los los tribunales, la inspección de claro. laboral? No, no, en eso le doy la razón a Carlos en, en, en aras de la seguridad jurídica debería determinarse claramente. Ha habido una circular de tesorería eh, que esas cantidades o esos importes no se cotizaban, pero es una circular de, tos, de tesorería, con la con lo que quiere decir eso en cuanto a técnica legislativa y volvemos antes a la discusión, es que todo esto son discusiones muy técnicas. Y, y deberían dejarnos a los técnicos eso yo abogaría porque el reglamento de cotización determinase claramente eh, qué son estos gastos de forma expresa y ver si esto tiene que cotizarse o no tiene que cotizarse igual que se han hecho muchísimas ocasiones con los tickets restaurantes con los gastos de bueno de todo tipo con la última modificación del artículo 23 en la época de la crisis más gorda en donde se eliminaron muchos conceptos y se pasó a cotizar pero bueno de la misma manera se puede establecer que estos importes pues no sean objeto de cotizar, cotización, que yo creo que sería lo que dotaría de seguridad jurídica a, a estos conceptos si no nos vamos a ver con que a efectos de la inspección de trabajo eh, pues nosotros no nos sentimos vinculados por las circulares de tesorería, las, las cumplimos las atenemos, pero puede haber modificaciones, yo creo que esto es un tema que es muy importante, muy técnico, pero muy importante Juanma, desnacional yo, yo, yo, no, no, de, yo, yo, yo es que disculpo un poco ¿eh? porque eh, si no aclaramos, esto, estoy de acuerdo con Pablo y con Carlos, si no aclaramos esto, pues al final pasará a lo de Siempre se será un lío Y al final acabaremos teniendo actas eh, Tanto por parte de la agencia tributaria Como por parte de la, de la tesoría Yo creo que hay que aclararlo Pero también tenemos que ser realistas eh, Esto es retribución Porque si yo le pago a un trabajador una silla es exactamente igual que si le pago una comida o si le pago a un ordenador. No, no entremos porque, además, ya nos conocemos. Y si no, de dos años <risa> veremos empresas eh, donde la ayuda de teletrabajo es muy superior al salario casi, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que esto es institucional y punto. Y creo que más vale que lo, lo asumamos desde el principio. Sí que hay una cosa que quería precisar. Sí. Uh -huh. eh, el teletrabajo es trabajo, ¿eh? no es estar en casa para hacer otras cosas, el teletrabajo es trabajar desde casa eh, y eso no tiene nada que ver con lo que hemos hecho durante la pandemia, durante la pandemia lo que hemos hecho ha sido trabajar desde donde podíamos y cómo podíamos, que es completamente distinto, uh -huh. una cosa es trabajar desde donde podemos y cómo podíamos, que es lo que hemos hecho todos con muy buena voluntad y con excelentes resultados y otra cosa es teletrabajar, que es trabajar normalmente, pero en otro sitio. ¿Pero eso lo no tienen claro los trabajadores cuando se le dice que hay que volver? Absolutamente, absolutamente. <risa> Vamos, por lo menos en nuestro caso, además, sí, sí. fijaros, doy un dato que yo creo que es muy valioso. Nosotros estamos en nuestro programa de, de, de home office eh, haciendo encuestas permanentemente. El 98% del... De de trabajadoras y trabajadores a los que hemos encuestado están contentos, ¿vale? Eso es bastante comprensible, pero es que el 96% de los managers de la gente que tiene responsabilidad o la gente que está teletrabajando, también está contenta es decir, que si se hacen las cosas bien y se ordenan bien y se explican bien y la gente tiene claro que estar teletrabajando no es estar en casa, es estar trabajando en otro sitio, la valoración es muy positiva, tanto de trabajadores, pero ojo que es muy importante también de los responsables de esas personas que es lo que realmente consolida un proyecto de, decía eh, Paloma, la comunicación también, la transmisión de, de ese momento, del mando intermedio y tal, de cómo se haga también yo creo que es fundamental. Eh, ¿Tu caso, Alberto? Bueno, yo, fija, fijaos que necios y necias somos, por seguir con el lenguaje, eh, que nos el teletrabajo, el debate fundamental es el coste. Y creo que esto es un tema que los sindicatos han puesto muy mal, en, la, en las negociaciones de los convenios colectivos, porque es lo primero que se han focalizado, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar si teletrabajo? Y le han dado la excusa perfecta a las compañías, que es, oye, pues si me metes costes, pues yo barrera, muro, no negocio nada, ¿no? Cuando de, realmente debería haberse centrado mucho más en esa flexibilidad que hablábamos antes de conseguir primero el teletrabajo, un teletrabajo bien regulado, con la comunicación pertinente, antes de empezar a aprender, pero ¿cuánto me vas a dar? teletrabajo igual, entonces vamos a perder otra oportunidad por irnos siempre a, a la clave de bóveda de todo el mundo que es, oye, cuánto cuesta, pero hay un debate muy interesante sobre el coste y no coste de si hay cotizar y no cotizar, hay muchas formas de hacerlo para regular la limitación Pero, de todas formas, creo que ahí vamos a perder otra oportunidad con el teletrabajo por haberlo vuelto a llevar a lo mismo. a cuánto te, ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te ahorras? ¿Qué tal? En vez de lograr un avance, una modernización de las relaciones laborales, como es ese tema de flexibilidad? Pero al final nos vamos a llegue convenio. Banca ha dicho 30 euros. El otro día el de entidades financieras de crédito creo que a mí me gusta mucho su regulación porque lo vinculaba con el plus transporte. O cobras plus transporte o cobras teletrabajo, que tiene todo el sentido, por otra parte. Entonces, bueno, la comunicación muy importante, pero creo que aquí ha habido un error eh, por por ese conocimiento antiguo y esa negociación antigua de solo basarnos en el salario metálico en vez de en eso que gusta tanto el salario emocional ¿no? que creo que es lo que se debería haber centrado los convenios colectivos a la hora de regular las reglas del teletrabajo no, lo que uh -huh. me cuesta y me deja de costar Yo tengo una duda eh, lo planteamos también en la preparación de este programa y es eh, cuando estamos hablando de teletrabajo internacional hijas eh, internacionales de trabajadores en España eh, con qué regulación eh, legal, ¿no? a nivel a nivel internacional, no sé qué, qué opináis de qué opináis de eso. Bueno, a mí es... A mí, a mí me no te... cada vez que hablo de temas internacionales ¿no? <risa> ya te pones con directiva ya te tienes que meter con el tema fiscal la residencia, ¿no? la residencia. es bastante complicado claro. pero yo creo que ya lo dije en un programa que tuvimos aquí anteriormente que España es un sitio donde eh, va a estar muy eh, o sea, se va a ver muy bien el teletrabajo de extranjero de venir a España, ¿no? somos un país eh, residente de jubilados ¿eh? de jubilados alemanes, de jubilados británicos hay un par de de proyectos, tanto en Canarias como Juanma que me acuerdo me mandó uno de Tenia era, ¿no? Creo sí. creo recordar, ¿no? que está muy vinculado a eso, ya lo dije, vamos a tener las las prejubilaciones teletrabajadas, ¿eh? Que es que vamos, entonces España Eso del que siempre utilizamos como del sol y la playa, en este caso, ¿eh? que es bueno y que debemos verlo como bueno, no como algo malo que tenemos, que parece muchas veces que lo decimos, como es que el turismo es malo, ¿no? Ahora que no eh, eh, Antonio seguro que lo defendería mucho mejor que yo, nuestro presidente. Pero seguramente, eh, eh, con independencia de la normativa que exista sobre ese tema, yo creo que España debe ser precursor de ese teletrabajo, de esos beneficios que puede haber, y va en esa línea, ¿no? Hay una, hay una ahora se está cambiando y esa famosa ley Beckham uh -huh. se está intentando adaptar para favorecer a que la gente venga a teletrabajar. Pero como dice bien Juanma, siempre viene utilizada, ¿eh? No para buscar... No, no tenemos, eh, tenemos una oportunidad relevante, ¿verdad? Es que el otro día, el otro día estábamos en una reunión en, en Noruega, además, prácticamente al norte, en Trondheim, Eh, con un cliente Y hay una, hay una broma Entre los norvogos Que no hacen muchas bromas Pero algunas hacen Y es que dicen Que el primer salario De un noruego O una noruega Cuando termina su carrera Y empieza a trabajar En una posición Relativamente buena Es para Buscar una casa En Alicante No, no sé por qué Lo centran en Alicante Es verdad, Lo centran ahí en Alicante ¿no? Yo creo que debe haber un, O sea Tenemos una oportunidad Esa muy, muy Por importante. Por eso lo saco. Muy, muy importante. Muy importante. Tenemos que aprovecharla. Claro. Lo que pasa es que el problema no va a estar en los teletrabajadores o trabajadores a distancia que vengan a España, que solo lo vamos a tener claro porque además son gente con posiciones altas. Quizá el problema es cuando, eh, bueno, pues, eh, gente de, de call center, de eh, informáticos, etcétera, etcétera, pues eh, trabajen desde India para empresas españolas. Ese va a ser el, el, claro, claro. el principal... Ojo de plataforma, al final. Eh, claro, ojo, que esto de de teletrabajo y el trabajo de plataforma, sí. abre mercado y abre y abre nuevos modelos de relaciones laborales mucho menos rígidas. Claro. Eh, a veces tenemos también que poner eso en la balanza, ¿no? Uh -huh. y, y habrá deslocalizaciones, seguro, ¿eh? no nos escapa. No nos tenemos que olvidar de la movilidad internacional tradicional en estos eh, en estos momentos. ¿Cómo cómo veis ese contexto? Yo creo que hay que analizar caso a caso hay que analizar y como decía Alberto es complejo porque claro las legislaciones son complejas y, y mucha parte de nuestra legislación laboral pues son normas de policía y ese eh, y se ven en función del centro de trabajo pero de la misma manera que la ley de trabajo a distancia ha regulado que los trabajadores dependen del centro de trabajo, donde de donde dependan o etcétera pues de la misma manera salvo que se produzcan deslocalizaciones con otras fórmulas jurídicas, si los trabajadores de India están en bomba pero pertenecen al Centro de Trabajo de Madrid, pues desde mi punto de vista la legislación aplicable estaría clara. Pero pero bueno, luego ya entra otro tema de opciones lo, en que estos señores conocen más. Y lo más importante, no nos olvidemos que detrás de todo, de todo esto está el talento, cada vez más escaso, cada vez más complicado y que vamos a tener que adaptar en nuestras empresas y en nuestra legislación muchas cosas posibles porque, si no, nos quedamos sin talento y vamos a tener que empezar a ir a buscar gente fuera y vamos a tener que empezar a mover gente y vamos a tener que empezar a asumir que determinadas personas dicen oye, es que yo solo trabajo en tu empresa si me dejas vivir en Candanchuk porque me encanta esquiar o en, o en Valencia porque me encanta hacérmela, no lo sé uh -huh. y eso lo vamos a tener que asumir, ¿eh? de verdad en países donde los mercados de trabajo son mucho más estrechos que el nuestro esto ya lleva muchos años lidiando con ello y ahora lo único que he hecho ha sido ampliarse y nos toca aquí ya no, no, la flexibilidad, Carlos, ha abierto ha abierto la posibilidad eh, de que el que elige aquí es el trabajador, ¿no?, eh, o el empleado o el directivo, en este Dep caso, ¿no? De depende de los sectores, evidentemente, sí. en sectores tonológicos yo creo que sí, la realidad es, como decían to todos... Anteriormente es muy poliédrica, hay muchos colores, es muy de arco iris, pero es cierto que los hubs internacionales están llegando y que España tiene una potencia brutal para atraer eh, talento internacional y para que, evidentemente, seamos un destino de teletrabajadores con todos los incrementos que pueda conllevar eso en, en, en el crecimiento económico de las zonas eh, donde se ubiquen los teletrabajadores. Por lo tanto, es cierto que jurídicamente va a ser complejo, hay temas laborales, temas fiscales, temas de seguridad social... De, incluso de PRL, etcétera pero bueno eh, más más de lo mismo habrá que ha, habrá que buscar la normativa aplicable en cada uno de, de esos de esos ámbitos y probablemente también es cierto que puede haber un, un problema de, de erosión de bases imponibles si hay muchos eh, teletrabajadores que, que intentan deslocalizar sus rentas de sus países de origen de manera artificial no entonces esto hay, hay que mirar caso por caso bueno estamos en la recta la recta final del, eh, del programa eh, resumiendo resumiendo los dos aspectos que hemos hablado de reforma laboral de todos los aspectos híbridos y de presencialidad de ese, vaya congreso que tenéis eh, vaya congreso de actividad que, que tenéis y sobre todo dadas las eh, dadas las fechas aquí hablamos muchas veces de Bueno, lo añejo de nuestro Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Eh, pero es que las, las acciones legislativas se van eh, cambiando, iba a decir, por segundos, por minutos, por toma de decisiones eh, en, en distintas cuestiones, aunque lo básico está está regulado. Pero si tuviéramos que hablar de una rápida ronda, de, de un reto, ¿no? Reforma laboral por un lado, tema híbrido y, y presencial eh, por otro... Donde no podemos perder la perspectiva, Paloma, donde ¿dónde es? posible podemos dar alguna pista a algunas reuniones que se están produciendo por ahí esta mañana. No, bueno, pues eh, es que yo creo que ya lo hemos dicho todo, en, en, en adaptar la realidad eh, laboral eh, actual vale. a, la, a la norma que tenemos y simplemente pues eh, no desconocer las realidades y actualizarla. ¿Carlos? Yo diría que el reto probablemente está en, en buscar eh, posiciones de equilibrio y de consenso, buscar el acuerdo por encima de todo y pensar que la modernización de las relaciones laborales es, es, es necesaria y hay que corregir algunos eh, elementos patológicos del mercado laboral como la temporalidad o los bajos salarios. Por lo tanto, yo creo que que hay que hay que ir a por ello hay que ir a, a por una reforma laboral pactada. Uh -huh. Juanma. Totalmente acción? de acuerdo. Además, yo creo que tenemos un objetivo y es que es muy ayuda mucho. La temporalidad en España no puede superar el 15%. Punto. Y ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Lo demás es hablar. <risa> eh, Alberto. Vamos no, por poner un titular que yo creo que lo hemos hablado todos. ¿no? O sea, que es el consenso y que quizás por primera vez en España prevalezca el, el sentido común al sentido político, ¿no? Pues ese sería una una maravilla, ¿no? Que, que yo creo que todos saben que quieren llegar al mismo sitio, lo que pasa es que depende de el momento y el camino pues cada uno va por otro, por una cosa u otra, pero desde luego el camino yo creo que todos lo tienen muy claro, lo que pasa es que estamos en un momento como hemos dicho muy complicado. Hablamos por cierto muchas veces de la oportunidad del director de relaciones Laboral, de relaciones eh, de recursos humanos en este momento, pero el de relaciones laborales Anda, que en los últimos 18 meses no ha, no ha actualizado y no ha aprendido muchísimo. ¿eh? Uh -huh. eh, digo, con, con todo lo que tiene con todo lo que tiene por delante, ¿no, Juanma? Eh, es un, sí. Por muchos años que llevamos, ¿no? Y, y, y, lo, y lo que nos queda, ¿eh? Lo que nos queda, que yo creo que nos, nos queda un fin de curso muy interesante y un primer semestre del año que viene complejo. Muchos convenios, además, que se abren, ¿eh? no nos olvidemos. Hay unos convenios críticos en este país, leas de construcción, leas de metal, que empiezan a, a negociarse ahora que toca renovación y eso mm -hmm. va a ser relevante las relaciones laborales protagonistas con eh, Adirelab eh, 360 con nosotros Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo y siempre nos vamos con unas musiquitas para ver si nos alegran esta semana a ver si os gusta esta hombre a ver si lo reconocéis esta es nueva se ¿eh? la acaban de sacar hace un momento si, ah, si sí, sí. sí, sí, no sé es de que... tan es de tan ahora dejamén no tiene ningún significado político está estos tonos musicales ¿eh? no crean eh, no quedan ustedes bueno pues eh, fantástica la tertulia la tienen ahí a disposición de todos los podcast de capital radio y este foro de recursos humanos para consultar Pues lo que tenemos ahora mismo en esta jornada del lunes que, que arranca sobre las relaciones laborales y sobre el trabajo híbrido y presencial. El lunes aquí estaremos con más eh, recursos humanos, con más cuestiones que afectan a personas y a empresas. Cuídense y muchas salud esta semana. Adiós.